25 de agosto 2021 Rubén Pedro Bonet Jorge Alejandro Gulla José Ricardo Mena Humberto Segundo Suárez Humberto Adrián Topti Miguel Ángel Polti Mario Emilio Delfino Alberto Carlos del Rey Eduardo Adolfo capelo Clarisa Rosa Leaples Ana María Villarreal de Santucho Carlos Heriberto Astudillo Alfredo Lías Coan María Angélica sabei susanaésgar Mariano pujadas Maríaría antonia berger Albertbero Miuell camps Ricardo renéheidder no olviden sus nombres ni tampoco el de ningún fusilado y desaparecido en democracia ni en dictadura no olviden sus nombres ni su lucha por un mundo justo por un mundo en que ninguna bota pise y humilla el pensamiento no olviden sus nombres, ni que pertenecían a distintas agrupaciones y que entendieron que sólo unidos podían intentar la hazaña que no se pudo. No olviden sus nombres y que intentaron solos, no intentaron salvarse solo ellos, sino a todos los que estaban ahí con destino incierto. No olviden sus nombres y la, ven, la valentía que tuvieron de enfrentar a ese enemigo poderoso, pero cobarde. No olviden sus nombres, ni a quién les levantaron el arma para acabar con sus vidas. No olviden que solo lograron que nadie que desee un mundo habitable deje de recordarlos. No olviden sus nombres, ni a todo lo que renunciaron, ni a todo su legado. No olviden a su familia, ni a sus amigos, ni a sus compañeros. No olviden sus nombres, ni sus miradas, ni sus ideas, tampoco su ternude, ternura, ni sus enojos. No olvidan sus nombres, no olviden lo lenta que es la justicia. No olvidan sus nombres, tampoco sus convicciones, ni menos sus miedos. No olvidan sus nombres, no olvidan la historia, no olvidan que les debemos seguir luchando. No olvidan sus nombres, no olvidan que siguen en nosotros, presentes. Te estás escuchando un día. Buenas noches. Buenas noches. Eh, miércoles 25 de agosto 2021, una edición más acá de un día. ¿Qué tal Gonza? Buenas, ¿cómo andan? Bien. Linda noche, hermosa noche Sí, linda noche eh, Los nombres de quienes recién nombramos Son los nombres de eh, de quienes fusilaron en la masacre de Trelew ¿no? sí. Hecho que ocurrió el 22 de agosto de 1972 Las tres últimas personas fueron eh, los tres únicos sobrevivientes Pero que están desaparecidos después del de golpe del 76 eh, Bueno, queremos recordarlo De hecho hoy día vamos a tener entrevistas Sí. Por eso que ocurrió, ¿no? Este, tenemos dos entrevistas eh, con familiares eh, y tenemos también, vamos a estar... Con Hay marcha. una marcha. Hay una marcha contra el gatillo fácil y estamos todavía en tratativas a ver si podemos sacar alguno de los eh, carpinchos. Sí, está difícil. ¿Está difícil? Está difícil, está difícil, son muy buscadas. Este, y aparte eh, tienen su guarida, algo ahí sí, eh, sí. Se están organizando si lo logrando, Pero precisamente no los buscan para hacer la entrevista Claro, así que bueno, pero seguimos en tratativas eh, Bueno, como siempre, columnas, ¿no Gonzalo? Tenemos nuestras columnas, bien Sí, tenemos a Gladys Cribano, a Silvia Bolognati eh, Tenemos a Dale. Alejandra Reguinovic eh, Así que como siempre, bien completito en estos tiempos urgentes ¿no? Bien, bien Vamos con algo. Vamos ah. a organizarnos. <risa> sí, sí, sí. En principio. Bueno. ¿No escucharon también? Eh? Dale. ¿Te ¿Estás escuchando un día? Saludamos a nuestras radios amigas. Bien, que son Radio El Grito 88.5 Los Hornillos, ¿Sí? eh, Radio FM Serras Come Chingonas 107.9 San Pedro y saludamos a FM Track. Bien. <risa> no, ¿Qué la 10.1? No. <risa> <Si mal no risa> <recuerdo. risa> sí, sí. A, yo, a Mario lo saludamos de onda. Claro, te... de onda. Sí, sí, a él de onda. Pero bueno, y todas todas las radios Eh, eh, todas las radios amigas sí. eh, Y no, todas sus radios con sus eh, Vía internet también, ¿no? Con sus Blogspot Con sus Blogspot eh, entonces, sí. Están llegando mensajes, Vero ¿Sí? Dicho, ¿Qué está pasando con la radio? No, no, ese, ese no, no llegó Saluda León Eh... Luciana Dís también ahí presente, Cristian, Mari Luque, eh, en fin. Sí, y Vivi también acá presenta, Bien. acá también la saludamos a Vivi. Eh, sí, y, y ayer tuvimos una muy triste noticia, hacer pasan los días muy rápido. ¿Se nos fue un Rolling Stone? Ah, sí. Sí, sí, sí, se nos fue... Oh, se nos fue. <risa> no, no, qué... Que 2021, ¿no? Que, sí, ¿no? Eh, que, que se nos está llevando a todos. O sea, para mí la, la, la venganza esto de del 2020 que tanto le dimos, dice ahí tiene. Claro. Ahí con el 2021. Sí, se fue ayer Charlie Watts. este Bueno, uno de los Rollins. que sea de los Rollins eh, sin Charlie? ¿Mm? Sí, ¿no? Eh, pero tristísimo. Tenía 80 años, ¿no? No, no. ...lo habían operado todo... ...pero viste que hay gente que vos no te imaginás... ...este... ...no sé... ...es muy triste a nivel musical este año... <ríe> ...y sí, eh, sí, sí... ...sí, sí... ...como Mirá que... que ...uy... ...qué bajón... ...pero bueno... Este, ...es así la vida... ...es así la vida... ...sí... ...así que bueno lo queríamos recordar... ...en algún momento... ...escucharemos algo... ...de los Rollins... ...como al principio... <ríe> ...algo... ...algo más... Pero, Pero bueno, no, sin presiones. Sin presiones, en algún momento, dijiste, no ahora. Sí, sí, sí, obviamente. No Mientras, escuché Mamaranta. ¿Por, ¿Por qué no? Un tiempo gris que yo pasé Camino azul que vos sabes Tal vez el tiempo te haga ver lo sucedido en mi país Fue un tiempo gris que yo pasé Camino azul que vos sabés Tal vez el tiempo te haga ver Lo sucedido en mi país Será camino azul que busco tanto la verdad de lo que fue un tiempo atrás y no lo puedo remediar ser el amor camino azul que escucho ya y que no estás serán los hijos del dolor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 Lo sucedido En mi país Bueno, seguimos acá, Gonza, ¿no? Acá Entre seguimos. mi congestión y algunos problemas técnicos Bueno, la llevamos, ¿no? <risa> Algunos problemas. Uno que otro. Eh, bueno, vamos a recordar que seguimos buscando a Guadalupe, ¿no? Sí. Este, seguimos esperando que Guadalupe aparezca, seguimos bus buscando a Teguel, seguimos buscando a Delia y bueno, así podríamos seguir lamentablemente. Eh, así que bueno, pero lo seguimos recordando, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, eh, tenemos distintas notas por ahí, pero te había pedido algo de los Rollins, ¿no? A ver, si ¿sí sale. Una de las últimas temas. Creo. I'm a ghost, living in a code Como un día. Programa Radial. Ando buscando el rumbo, siempre escapándome a en la cara, culpa que siempre habré de cargar. Quiero encontrar un lugar donde nadie sepa de dónde he venido y una mujer que me quiera simplemente y sin motivo. Pero cada vez que retomo el cielo hay una onda que me baja. Soy como un pez que muerde el anzuelo solo en sus peceras. Pero cada vez que retomo el cielo hay una onda que me basta Soy como un pez que muerde el anzuelo solo en su... en su pecera. Que no me deja aflojar Por más que ya me haya ahogado Me saca a flote en la tempestad Tengo todo para ser libre mano que saben trabajar Y un corazón que valiente Cuando defiende su verdad Seguimos acá en un día, Gonza Acá seguimos Acá seguimos eh, bueno, ¿Qué estábamos escuchando? ¿Qué estábamos escuchando? Estaban... El, fondo del El fondo del tanque Ando buscando este, Ando buscando Bien eh, Por lo que cuento que se llevan Se siguen llevando juicios Por eh, de, eh, Juicios de lesa humanidad ¿no? Si sí. Se vienen llevando a cabo en distintos lados este, y, y se van Hecho distintas sentencias ¿eh? Pero hay un medio La reta de guardia que se dedica A, a seguir los juicios seguir sí. los juicios y acá tienen una crónica eh, del día 34 como para es un pedacito como para que sepamos cómo van los juicios quienes participan y de qué Bien. crónica del juicio día 34 quién es quién esto es por la retaguardia el diario del juicio la verdad que la verdad que cuando uno se pone a mirar quién es quién en esta historia solamente hay que tratar de recordar un poco y ver lo que escuchcho que se decía y lo que realmente pasaba. Así reflexiona Pablo Berna sobre su lugar en la historia argentina reciente. Pablo es hijo de Julio Alejandro Berna, médico del ejército que inyectaba las víctimas de los, de los vuelos de la muerte y ha vivido toda su infancia en medio de una familia represora. El pasado 2 de agosto prestó declaración como testigo de por esta causa para esta causa, a pesar de que su padre no revistaba en Campo de Mayo para los hechos que se ventilan en el juicio aportuna una cantidad inmensa de información. Su valioso testimonio da cuenta de la historia familiar que lo llevó a descifrar completamente. Este, bueno, Pablo Erna ha pasado acá por un día. Este, sí. eh, y es interesante, ¿no? Cómo se va... o día que estamos recordando y vamos a escuchar testimonios sobre la masacre de Trelew, eh, lo importante es que la historia, y lo importante es que lleguen a juicio mm. el que sea justicia, ¿no? Que sea ah. justicia, ¿no? Tarde. Eh, la masacre de Trael fue hace 49 años y todavía se están esperando, ¿no? Mm. Cosa si bien es cierto que leíamos la vez pasada de algunos juicios que se habían firme con respecto a eso. Pero bueno, es como demasiado lento todo, pero bueno, de a poquito se va queriendo y, y, y es como dicen ellos, siempre, siempre es, como, es sanador, ¿no? Claro. Y, y lo que ha pasado, por ejemplo, con con Pablo garma que hay un grupo no como hemos hablado en otros años acá en, eh, en el programa de estos hijos desobedientes no que son hijos de represores que después de luchar mucho logran a eh, eh, testimoniar contra sus padres no claro. consciente de lo que pasó y vos sabes que nos ha mandado un audio eh, justo hablando de hijos de desobedientes Analia calito Analia Kalinek también es una hija desobediente que ha salido su, un, ha sacado un libro y lo presenta por YouTube, así que nos hace la invitación. ¿Lo escuchamos? Sí. Hola, mi nombre es Analia Kalinek, soy integrante del colectivo Historias Desobedientes, conformada por familiares de genocidas que levantamos las banderas de Memoria, y Verdad y Justicia. Bueno y además una, soy autora de un libro que se publicó recientemente por Editorial Marea, titulado Llevaré su nombre, donde eh, bueno a partir de, de hacer un recorrido de muchos años de escritura, más de 20, doy testimonio acerca bueno de esta condición de hija de genocida que me toca y, y lo pongo bueno a trabajar socialmente este recorrido que, que tanto tiene que ver con esta lucha de tantos años de los organismos de derechos humanos y con su materialización en políticas públicas después a partir de los juicios y de la derogación de las leyes de evidencia de vida y punto final. este El martes próximo, el martes 31 de agosto a las 18 horas, se va a hacer la presentación virtual del libro. Ojalá este, puedan acompañar. este Se va a hacer por el canal de YouTube o de Facebook de, de Editorial Marea. Así que bueno, nada, contarles eso y agradecer la difusión y el espacio de esta historia. Ten tiempos de compartir y fue tanta la belleza que iluminó su país pero algunos no querían vivir en la claridad. se llevaba la Noches de impunidad Vayan A donde vayan Los vamos a ir A buscar Con los hijos En la calle Si no hay justicia Y esquerache Con los hijos En la calle Si no Yeah, yeah, estar hablando con familiares con respecto a la masacre de Trelew. Eh, hemos nombrado a todos los fusilados este, y entre ellos nombramos a Alfredo Cogón, eh, uno de ellos. En este momento vamos a hablar con Sara con que es la hermana, que es la hermana de Alfredo, para que nos cuente, bueno, cómo ha vivido todo esto. ¿Qué tal, Sara? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Este, bueno... A 49 años de la masacre Queríamos eh, eh, saber Cómo ha sido para ustedes Todo eh, todo esto de Seguir eh, El tema de la justicia eh, De cómo se vivió cómo, Lo que vos quieras contar De todo esto, ¿no? De parte bueno, de la cómo no, ¿Cómo no? Eh, Primero les voy a contar Que, que yo vivo en, en, Nosotros somos de Entre Ríos, de Concordia Y, y bueno Mi hermano Alfredo cuando terminó la, la escuela secundaria se fue a estudiar ingeniería córdoba y ahí comenzó su militancia la, lo primero que él, él participó del cordobazo y ahí fue detenido y bueno ya después del cordobazo en el año 69 es cuando se empiezan a formar eh, las primeras agrupaciones y él entra a formar parte de la SAR, las fuerzas armadas revolucionarias de ahí eh, él es detenido con nuestro grupo de compañeros a finales del año 70 y a media y ahí lo, lo detienen y los lo ponen en la cárcel de encausados de córdoba y a mediados del 71 eh, todos los presos políticos son llevados a, a rawson Y bueno como todo preso político este, en cuanto entran están pensando en cómo hacer para, para salir y, y seguir la lucha ¿no? y es, bueno, es así como eh, yo creo que la historia de la fuga y todo eso este, ya todos la conocen y si no hay muchísima bibliografía ¿no? Sí. porque podríamos estar horas conversando sí, sí, sí. Eh, eh, mi hermano Alfredo es uno de los seis que quedan, que quedan vivos pero eh, Porque en ese momento eh, porque estaban como en una parte de un, unas ceritas más atrás y, y ya este no alcanzan a rematarlo en el momento pero este de esos seis mueren tres en los cuales está Alfredo, y este sobreviven tres que que fueron los que pudieron contar eh, la verdadera historia no Eh... Los familiares este, a partir de eso me, eh, fuimos muy perseguidos, este, bueno, algunas familias guismadas eh, totalmente, asesinadas como la familia Pujada ahí en Córdoba y a un hermano mío que vivía en San Francisco, en Córdoba, que eh, salvó con su familia porque porque, por suerte, no estaban cuando lo fueron a buscar. Eh, yo, por ejemplo, eh, pasé todos los años de la dictadura en el exilio en México, y bueno, este, mucho sufrimiento, y, y, y así pasaron 40 años, y por gracias a la lucha de, de, de nosotros, de los familiares, eh, en el año 2012 se realiza el, el juicio por las políticas este, de derechos humanos implementadas por Néstor Kirchner y el trabajo arduo de, de Eduardo Luis Tuárez que era el, el secretario de Derechos Humanos, pero aparte él había sido este él y, y otros más eh, Ortega Peña y, y González Gardan, él habían sido los abogados este cuando ellos estaban presos y fueron los abogados que cuando se tiran del fusilamiento viajan a Trelew. Bueno, este, el, en el 2012 se realiza el juicio y es este, declarado eh, bomberito de lesa humanidad y son eh, condenados los ejecutores directos de los asesinos directos ¿no? de, de la masacre. Menos uno que, eh, que es el Teniente Bravo, que cuando sucedió eso se va a Estados Unidos o, o acá lo, los militares lo mandan y hace su vida allá. Eh, e eh, incansablemente nosotros lo, lo buscamos lo buscamos lo encontramos este hoy este hombre trabaja para para las fuerzas armadas el ciudadano norteamericano ya este se logró que lo detuvieran dos veces pero al ser ciudadano norteamericano eh, lo está protegido y nosotros constantemente estamos, no dejamos de pedir la extradición. Este, y bueno, eh, lo seguiremos haciendo hasta que ocurra. Él paga sumas fabulosas de fianza y sale. Eh, hace poquitos días, eh, uno solo que queda preso, porque lo, los otros dos que fueron condenados a, a cadena perpetua murieron, Queda uno solo en Morandino y recién este Casación, hace pocos días, este, puso la, como sentencia firme, después de nueve años de realizado el juicio. Eh, eso más o menos, este, en pocas palabras, lo que les puedo contar y que, bueno, gracias a la lucha de, de familiares y, y, y de mucha gente, este... Se sigue, se sigue peleando por esto. Pero no sé si querés hacerme alguna pregunta. Sí, sí, Sara, te iba a preguntar. ¿Vos fuiste a Traleo? Sí, yo fui. Eh, eh, cuando mi hermano estuvo preso en, en, en, el, en el mes de mayo del, del año 72, o sea, dos o tres meses antes, eh, yo era muy jovencita, mi hermana, tengo una hermana más chica, este, fuimos con... Había una comisión de familiares que, que porque era muy lejos, antes era muy lejos porque no había caminos, no había medios, no había plata, bueno, pero había gente, siempre gente muy muy buena y, y se juntaba plata y nos ayudaba y nosotros fuimos en tres colectivos a, para el 25 de mayo más o menos. Eh, fue la última vez que, que los vimos, que los vimos a todos, ¿no? Eh, y después, a partir, en el 2007, se, en el 2007 el aeropuerto viejo, eh, o sea, ahí donde ellos se rindieron, a donde ustedes ven esa foto emblemática que sí. eh, eh, eh, sacaba por el fotógrafo Emilce Pereira, que, que justo estaba ahí en el aeropuerto y pudo inmortalizar... Esa imagen que, que, que dio y da la vuelta al mundo, ¿no? Eh, bueno, ahí eh, los, los habitantes de, de Trelewis y de Rawson, todos los años de dictadura, eh, eso estaba abandonado. Pero ellos iban cada vez y hacían actos, y hacían actos a pesar de que, de que, bueno, los corrían, los encarcelaban y todo, pero los vecinos igual seguían recordando... En ese año 2007 se, se lo declara Centro Cultural de la Memoria y en el año 2012, cuando es el juicio, fuimos todos los familiares y ese mismo año se conmemoraba los 40 años. A partir de ese año yo eh, y otras, otras familiares, este, Vamos todos los años y estamos una o dos semanas ahí y, y damos charlas y concurrimos a actos eh, bueno, y por supuesto que el año pasado y este no, no pudimos ir por, bueno, por lo que ya sabemos ¿no? sí. por la pandemia pero de cualquier manera igual este año se recordó se hicieron muchos conversatorios se hicieron actos donde se pudieron y la gente sabe sabe treleos siempre eh, que, siempre hacen actos y aparte entre lo, donde está la base la aerval donde los, los asesinaron eh, ahí en, en, en la parte donde estaban ellos eh, esto se hizo como un lugar de, de memoria y todos los años se va y se, se lo recuerda, y una plata y están las, fo las fotos de ellos y pero algo que yo quiero este, eh, más que nada este, recordar de eso, de eso tan tremendo que fue la matanza, pero eh, lo grande que fue la fuga. Porque a pesar de lo que pasó después, fue el, el único acto que las tres fuerzas, FARC, y Montonero, lo hicieron en conjunto. Sí. Y la fuga se, se realizó y se planeó todo desde adentro del penal el penal fue tomado desde adentro y el legado que nosotros tenemos que tomar de, de todo esto y es la unidad porque a pesar de que cada organización tenía una metodología distinta este, o el ARC por ejemplo era de izquierda, las otras dos organizaciones eran de extracción peronista ellos pensaron eh, que, que solos no iban a poder que cada uno por su lado no lo iban a poder hacer, eh, que ahí eh, irán unidos que por supuesto habrá habido diferencias, lo habrán discutido mucho, lo habrán bueno, planeado hasta el último, pero juntos. Y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar, eh, la unidad. En estos tiempos que eh, que hace tanta falta de que, de que estemos unidos ¿no? Claro. ¿qué tal Sara Gonzalo? te saluda hola Gonzalo eh, hace un ratito nos hablaba de, de del del, un, del único detenido que no está detenido <risa> eh, y, sí. y qué, ¿qué estaría faltando? no porque si se pide la tradición pero pone plata y eso es algo ¿cómo se puede llegar a conseguir esto? es una... Eh? ¿Algo política? ¿Voluntad política? ¿Qué falta? ¿Qué nos está faltando? Eh, por esto? No, eh, no, la Argentina la pide la extradición. De parte sí. de Argentina no, no es el problema. El problema es Estados Unidos, que al ser ciudadano norteamericano, eh, niega la extradición. O sea, si este es bravo, bravo es el apellido, ¿no? Pone sí. un pie fuera de Estados Unidos, ahí queda detenido. Ah, bien. Bien, ahí entendiste así es bien eh, Sara y ustedes entonces en todos estos años en estos 49 años eh, pueden ir cerrando esa herida creen que, es, que se los recuerda justamente que esa parte de la historia está bien contada y que la justicia a pesar de lenta se está llevando a cabo y Nosotros estamos, bueno, sí, nosotros mmm, nunca, o sea, no pensábamos que se iba a, a poder hacer justicia porque a partir, del, a partir de, que, de que sube el eh, Kirchner, Néstor, eh, se comienzan a hacer los juicios juicio de lesa humanidad, juicios a los represores, pero a partir del año 76. Claro. de 76 para atrás no, no, no se iban a hacer juicios entonces, por eso yo recalcaba mucho eh, el agradecimiento que nosotros tenemos hacia, hacia Néstor porque eh, nosotros fuimos a, a golpear sus puertas y les dijo ¿qué quieren que haga? entonces nosotros dijimos juicio, eh, justicia, este, bueno, van a tener justicia, y fue un, un juicio realmente emblemático, y, y, y empezaron a aparecer pruebas, y, apare y empezaron a aparecer gente, gente de, de ahí, que lo había vivido, que había visto cosas, por ejemplo, ahí en base, eh, de, don, de don, Porque ellos, cuando ellos se rinden en el aeropuerto, este, porque se entregan, porque ven que ya no hay posibilidades de irse, porque cuando llegan el avión ya, ya se está yendo. este en el aeropuerto había gente, pero yo no querían poner en peligro la, la vida de la gente, que se produjera algún tiroteo con las Fuerzas Armadas y ellos. Entonces, pidiendo... Ellos piden que venga un juez, piden que los revise, un médico los revise para para que vean el estado en que está y piden que las cámaras del, del canal, que había un solo canal ahí, que los tomen y, y piden que se los devuelva de vuelta a la cárcel de Rawson que entre Rawson y Trelew hay más o menos unos 15 kilómetros de, de distancia. Los, los, los militares les dicen que bueno aceptan todo, todas las cosas, los suben a un colectivo y no los llevan a la cárcel, los llevan a la base, al mirante ahí muy cerquita del aeropuerto eh, entonces este, claro, y, y los tienen ahí completamente aislados completamente bueno eh, agosto, agosto en agosto en el sur el frío que hacía completamente, nosotros hace, bueno, ya, ya hace nueve años que pudimos entrar a ese lugar, un lugar muy chiquitito, eh, que, y ahí y, lo tienen una semana y después inventan la, la historia de que de que Pujada le había arrebatado un arma, que se habían querido fugar de, de ahí, de ese lugar, cosa que eh, nadie creyó esa historia. O sea, esa fue la, la versión oficial. ¿Sí? Y el día 21 eh los militares sacan un decreto que dice que, lo, que los diarios, que que ni las radios ni nadie podía publicar nada, nada sin el permiso de ellos, o sea, lo, Y el día 22 sucede la matanza y aparece esa oficial. Esa oficial que durante 40 años fue oficial, pero que nadie se la creyó. Incluso el mismo día que, que, que ellos dicen eso, ¿por qué? ¿Por nadie se lo creyó? Porque los, los 19 que estaban ahí eran, eh, no porque estaba mi hermano ahí, pero eran gente muy capaz, era gente muy inteligente. Entonces, si ellos se habían entregado en el aeropuerto, habían eh, dado las armas, no habían este, eh, puesto resistencia ni nada, ¿cómo se iban a tratar de escapar en el lugar donde estaban? Era algo descabellado. Pero bueno, en el juicio se pudo, este, se salió toda la luz, ¿no? Y los tres, ellos no, no contaban de que tres iban a sobrevivir. ¿Y por qué sobrevivieron y por qué no los pudieron rematar, dar el tiro ese de gracia? Porque era una base militar, y en esa época se hacía el servicio militar. Eh, y entonces empiezan a sentir tiros y se despiertan los soldados y empiezan a venir y ahí no pudieron seguir matando eh, matándolos bueno, este, por suerte esta, estos tres este, que fueron eh, Alberto Camps María Antonia Berger y, y Ricardo Aydar eh, y después son trasladados a la cárcel de Devoto Y, y bueno, después cuando vino el golpe militar y todo eso, eh, esas cintas quedaron grabadas. Por eso yo yo siempre digo que no, no existe el crimen perfecto, ¿no? no. Este, y bueno, sí, no, digo, tu pregunta era si nosotros estábamos conformes con el juicio. Sí. Y bueno, mirá, eh, en el primer momento, el, el día de la sentencia, que, que fue estábamos allí todos los familiares, había m, madres y abuelas de Plaza de Mayo. Eh, bueno, eh, fue, fue muy muy muy emocionante y lo primero que dijeron era que que se lo declaraba este, crímenes de lesa humanidad. Bueno, estallamos, estallamos en, en, en abrazos, en risa, en en llanto, en en de Cuando dieron la sentencia, no era sentencia firme, o sea que lo, ellos, lo, los asesinos no iban de ahí a la cárcel y por ahí estábamos medio confundidos y no no entendíamos bien, ¿no?, pero nuestra alegría era muy, muy grande. Eh, incluso en, en un avión de, de línea, ¿no?, de aerolíneas que volvíamos todos los... todos los, los familiares también volvían ellos. Y dos o tres años después recién le eh, dieron la sentencia El, hace dos años más o menos, murieron dos y como dije antes queda uno solo eh, detenido eh, total y no perfecto lo único que está en su casa en, en cárcel como se dice, en domiciliaria claro. este, pero, pero bueno este, y, y entonces cuando fue la sentencia primero algunos estaban medio triste porque o bueno, enojado y otros estábamos contentos y, y después este, hablando y sí, no se hizo justicia se hizo justicia bien, bueno, no, no, pero falta sí. todavía sí, igual está bien encaminado por lo visto, así que nos alegramos ahora para ustedes y para todos porque es algo que nos pasó a todos es algo que nos pasó a todos y por eso yo digo que de, de, de, tenemos que rescatar el, el ejemplo de la unidad. Sí, totalmente, lo, lo hablamos recién eh, cuando abrimos el programa, justamente eh, rescatábamos eso, también lo decíamos. Eh, Sara, te agradecemos este, este testimonio, te están llegando acá saludos, acá Alejandra Rabinoviz te manda un abrazo enorme. Un abrazo enorme por a, mi hermana, Alejandra, te quiero muchísimo bien, este así que bueno, acá acá también seguiremos esperando, bueno, que se termine que también esté preso quien tenga que estar y como siempre decimos, acá esto es una radio comunitaria, así que los micrófonos abiertos para todo lo que ustedes nos quieran seguir contando eh, sobre esto o sobre lo que tengan ganas, ¿no? Bueno, cómo no, cuando quieran ustedes me llaman y yo estoy dispuesta y bueno, ya nos estamos aprontando para el año que se cumple los 50 años este, ojalá que podamos, podamos estar ya todos entre en el que pensamos reunir a la mayor cantidad de, de familiares amigos este, gente gente querida este, bueno. muchísimas gracias a todos ustedes por, por difundir esto gracias a vos Sara. un abrazo enorme desde acá un abrazo enorme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 Descanza, tan sabia y subversiva Poderosa la espera